Mira ahí está, es la misma cosa que me dijiste, tú eso de lo invisible y de lo visible, el símbolo de, de mapuche. ¿Qué era no es esto? Por, Por Una larga, porque hay una larga larga. La más larga. ¿Como que más te viene a empezar pasar estas cosas? La mucho tiempo es que usted trabaja acá 18 años Qué harto Mucho ¿Qué edad? ¿Qué? Ya ha cambiado mucho ha cambiado mucho? muy grande 20 A ver como siento algo que ha crecido Pero el ambiente o sea, se que antes había puro artesano, ahora hay, hay artesano. Claro, claro. Sí, también nos dimos Y como que andamos turisteando y viendo las tiendas y no, nos dimos no, ahorita no, al gente de, de el... eso. ¿De dónde viene? Sí. De, acá ¿De Santiago? Sí, acá. No. No había hayamos... o sea, yo soy Pero... de, de Los Ángeles, entonces como que no. nunca había venido. Nos dimos cuenta que antes, usted dice que había más artesanas. artesanos Sí, sí porque es... nosotros como que queríamos sí. Sí, queríamos conversar con algún artesano para que nos contara cómo, ¿Cómo, era, cómo, era, cómo era pero Nosotros revisamos la página y antes de venir acá, porque a mí me lo recomendó mi nani. Siempre me ha hablado como de este lugar que decía que era muy bonito, un artesano discutido, de de viene del sur Entonces, siempre como que me decía que aquí había cosas bonitas Y... como que me metía a ver la página y salía como una historia El claro, están como... unas fotos antiguas en un lugar que... Sí, que... Y dije, ah, voy a averiguar más del lugar, ahora que voy a ir, más de la historia Pero como que me he dado cuenta que pura gente como que no sabe nada Pero el contraste es fuerte, ¿eh? Sí, como que es nada que ver en la página Como... no, pero el contraste como esto, no sé, pues... Con la las otras tiendas comerciales, como el tiendas Y qué pasa con los artesanos? Lo que pasa es que hay artesanos que son muy pocos, hay más que de... una ah, las... se transformó en una cosa más comercial Al final las luvas se Oye, cómo le va a usted? ¿Le va bien? ¿Sí? ¿Lo compran harto? No tanto, pero me da tiempo. Ya, pero va gente. este tiempo es lento, Ay. tiene poco turismo acá sí. más que ahora no hay nieve o Ah, sea que... no nieve, lo dieron los, los, los turistas, no, no Ya sí. Viene harta turista de otras partes Sí, de todo bien Y es necesario saber entonces hablar inglés, me imagino acá Como... algo necesario no, para no vender ningún. Y que le, le llama la atención la cultura más justo a los extranjeros, ¿no? Sí, Que grande, que chilenos, ¿no? Sí, no, no, Estamos muy interesados. Sí. Yeah. ¿Y usted no. es del sur? Sí, yo tengo la primera chica. ¿Cómo se llama? En de oro. Wow. No. ¿Tú disfrutaste de eso? Sí, yo tengo que sí. averiguar para trabajo. En le... Ya es oro y cabezas. Yeah. ¿No? literatura, entonces nos interesa como toda la parte cultural y todas esas cosas, entonces y hace poco la baliza todo es, de eso, oh, ¿Esta música que está escuchando es Maputa? Sí. sí oh, y tienen como grupo así conocido. Ay. ¿Qué tal es? qué Es que un día como que me tocó buscar música Maputa y en, no había mucha. No, hay okay. mucho La taller que se llama Jim, que se Amor. Ay, qué lindo esto. ¿Cuánto cuesta? Permiso. ¿Y de qué está hecho? ¿Y la piedrita? ¿Y esto trabaja montos y como aguanta ahora se dedica a este trabajo? ¿Y hacer a toda la Hacer los trabajos, ¿cuánto trabajo? se demora? la ¿Qué, bueno. qué lindo! Que... ¿Cuánto cuesta esto? Está muy bonito, me gusta mucho. ¡Está ¡Muy bonito que va y como la imagen de la cara no nada ¿Como que es lo que dicen las, las canciones más oportunas que hablan? De la tierra... De los elementos, de los irites... Trabajardo con cuero... Hay altas cosas... Manichihuevo, el grito de guerra de los mapuchos... Oh, yeah. Significa 10 veces del Genial, me encantará. Que ¿Y, no, ¿Y, tú tú? ¿Y su familia? ¿Usted acá o tiene a toda su familia acá? No, mi abuela llama ¿no? ¿Sí? ¿Sí? oh, sí. oh, sí. ¡Qué linda. ¡Qué bonita! La oveja. ¿No era mal, sí? ¿Eh? ¿No era más Me la cartera, me gusta mucho. <ríe> Hay un bolso de que me ha gustado para la, la ucuar. Ay, veis, ¿Y el coche Me gusta esta, mira. Me encantó esta. ¿Y ahora me <ríe> Yo que llena bien, y hasta luego, hermano. Yo que ¡Genial! Oh, ¡Hola! ¿Viene usted? Ah, no, no.